Eh, sí, agradezco mucho esta posibilidad que me da Radio Olavarría de comunicar a la, a la población este, de Olavarría que la parroquia está de duelo eh, por el fallecimiento de estos cuatro queridos chicos, eh, como es ya noticia pública, que mañana 25 de mayo a las 11 de la mañana celebraremos la Santa Misa rogando por la patria, rogando por el eterno descanso de estos chicos y rogando por la fortaleza de sus familias. Lo haremos en un marco de, de oración, de silencio, de duelo y dejaremos los festejos para, para algún otro momento. En este momento rezamos por ellos. Bien. Usted decía, eh, Padre, nos explicaba a nosotros, y eh, también es bueno compartirlo con la gente, que eh, el Tedeum eh, se, es lo que se deja de lado, ¿verdad? El Tedeum lo dejamos de lado, celebramos simplemente la misa, ya que el Tedeum es, es un cántico festivo. Y evidentemente que mañana estamos en con otros sentimientos y con otras emociones, este lo dejamos para otro momento. Eh, lo que queremos es rezar por estos chicos y con muchísimo afecto desde la oración acompañar a estas dos familias. Además de bueno del acompañamiento que siempre la Iglesia eh, hace para quienes eh, viven en una, una situación como esta, eh, ¿los chicos estaban de algún modo allegados a la comunidad eh, católica de San José? Eh, un, Agustina eh, era ex-alumna de nuestro colegio parroquial Monseñor Cáneva y Francisco alumno de nuestro colegio. Eh, padre, ¿la misa igualmente es concelebrada? Eh, la misa será concelebrada. Bien, no sé si hay algo más que usted desee comunicarle a la comunidad de La Barrilla. Eh, agradecerles a todos la, la recepción de este mensaje. Gracias, eh, que Gracias tenga buenas tardes. Adiós. Adiós.